Cuentos de hadas españoles El viajero y el joyero Había una vez un hombre llamado Jay Que viajó por todo el mundo Explorando la belleza de la naturaleza Con su pequeño mejor amigo Un perro llamado Rasky Un día, mientras caminaba por un campo Rasky se quedó mirando un pozo Mientras ladraba ¿Qué pasa, chico? Dime, ¿qué estás viendo? Jay caminó hacia el pozo donde vio a un hombre, un mono, un tigre y una serpiente atrapados dentro. Al ser una persona dulce y amable, decidió hacer algo al respecto. ¡Oh, no! Debo salvar a ese hombre antes de que sea devorado por las bestias. Miró a su alrededor y encontró un largo trozo de cuerda. Entonces la cogió y dejó caer un extremo de la cuerda en el pozo. El mono rápidamente agarró la cuerda, trepó y se puso a salvo. Después, la serpiente se enroscó alrededor de la cuerda y también subió. Finalmente, el tigre agarró la cuerda y tirando de él pudieron sacarlo del pozo. Los tres animales estaban muy agradecidos con aquel hombre y le agradecieron su buena acción. Muchas gracias, amable señor. Vivo junto a las colinas cerca de la ciudad de Norlock. Si pasa por allí, sería un honor ayudarlo. Estamos muy agradecidos de que nos haya ayudado. Vivo en los muros de Norlock. Y si alguna vez necesitas mi ayuda, me encantaría devolverte el favor. Pero te lo pido. No ayudes al humano de ahí abajo. Todos los humanos, especialmente ese de ahí, son... ¡Extremadamente ingratos! Sigue nuestros consejos. Es un hombre codicioso y muy arrogante, que no estaba dispuesto a ayudar. Y ha sido muy arrogante cuando estábamos tratando de encontrar una solución. Sin embargo, gracias por tu ayuda. Si alguna vez pasas por el borde del bosque, cerca del río Serona, estaré obligado a darte un hermoso regalo. Y diciendo esto, corrieron hacia la jungla. Jay ignoró lo que le habían dicho y decidió ayudar al pobre hombre de todos modos. Jay tiró de la cuerda y ayudó al hombre a salir del pozo. «Gracias, mi nombre es Rorkan y soy joyero. Si alguna vez vas a la ciudad de Norlock, podría pagarte por tu ayuda». Y al decir esto, el joyero se fue a la ciudad... Y Jay continuó con su viaje. Jay caminó por el campo y Rasky jugó con los pájaros corriendo detrás de una mariposa hasta que llegaron a las colinas donde fueron recibidos por el mono. ¡Hola, amigo! ¡Me alegro mucho de verte! ¡Tú espera aquí y volveré! ¡Claro! Jay y Rasky se sentaron debajo del árbol esperando a que el mono regresara. A los pocos minutos, el mono volvió con un hermoso silbato de bambú. Sonar este silbato cada vez que necesites ayuda Y la ayuda te llegará Muchas gracias Ahora debemos continuar nuestro viaje Así que se despidieron del mono Y continuaron su camino Bajaron la colina y atravesaron el bosque Donde vieron al tigre caminar hacia ellos Se inclinó ante ambos y les dijo Una vez más, gracias por salvarme Esperad aquí Volveré enseguida con algo El tigre se fue río arriba, donde encontró a la princesa de Norlock a punto de nadar junto con alguna de sus bellas doncellas Se acercó a ellas y rugió fuerte Al ver a la majestuosa bestia parada en una roca, la princesa y sus doncellas se apresuraron, recogieron lo que pudieron y corrieron para salvar sus vidas ¡Ah! Corre princesa, corre El tigre corrió hacia allí y encontró un collar de perlas brillantes. Ajá. Cogió el collar de perlas, volvió ante el viajero y lo dejó caer frente a él. Acepta esto como muestra de gratitud por salvarme. Gracias. Realmente has sido muy amable. Oh, y aquí tienes una manzana para este pequeño. Sin darse cuenta de las formas utilizadas para coger el collar... ...se inclinaron ante el tigre y cruzaron el río... ...y muy pronto se encontraron entrando en la ciudad de Norlock. ¡Mira, Rasky! Ya hemos llegado a la ciudad. Este va a ser un lugar muy bueno para descansar. Mañana podremos seguir nuestro camino. ¡Venga, vamos! Será genial si encontramos al joyero Rockham por aquí. Podríamos pedirle que nos compre este collar... ...y tener algo de dinero para nuestros viajes y comida. ¿Qué me dices, amigo? Venga, veamos si lo encontramos cerca del mercado. Mientras tanto, las criadas volvieron a recuperar las pertenencias de la princesa. Buscaron frenéticamente el precioso collar de perlas, pero no lo encontraron por ninguna parte. Volvieron con el rey, que ofreció una recompensa a cualquiera que pudiera encontrar el precioso collar y lo devolviera... Jay y Rasky fueron al mercado, donde encontraron la joyería de Rorkan Mira, es aquí Rorkan estaba encantado de ver al viajero Hola chicos, me alegro mucho de veros por aquí Bien, dime, ¿cómo puedo ayudarte? Estamos de paso en la ciudad y necesitamos un sitio para descansar hoy Pero todo lo que tenemos es este collar Esperaba que tú pudieras comprárnoslo Y así usaría ese dinero para seguir nuestro viaje. Al ver el collar, Rorcan lo reconoció de inmediato. ¡Ah! Este es el collar de la princesa Reya. Debo informar al rey y después seré rico. Eso está hecho. ¿Por qué no te traigo algo de comer primero? Tú siéntate. Estaré de vuelta enseguida. Jay se sentó y esperó Y Rorkan se fue a toda prisa El joyero fue a la sala del tribunal del rey de inmediato Y le contó todo sobre el collar Hola, majestad La persona que robó y actualmente tiene el collar Está ahora mismo sentada en mi tienda Maravilloso Guardias, traed a ese hombre ante mí De inmediato Jay y su perro Rasky fueron llevados ante el rey Y al ver el collar en sus manos, inmediatamente ordenó a los guardias que castigaran al viajero. Pero, pero, pero, majestad, no quiero oír ni una sola palabra. Caminarás por la ciudad esposado, para que toda la ciudad vea lo que pasa si alguien osa robar al rey. Lleváoslo, ahora, y encerrad a ese chucho en una jaula. Y así... El pobre Jay fue obligado a caminar por la ciudad Esposado, donde la gente le veía pasar y le abucheaba. ¡Ladrón! Al escuchar a la gente de la ciudad que le gritaba y le abucheaba, Jay dijo... Pero ¿por qué no escuché a los animales cuando ellos me avisaron de la ingratitud de este hombre? Si lo hubiera hecho no estaría en este lío. En ese momento, recordó que tenía el regalo del mono Así que sacó el silbato del bolsillo y sopló Al escucharlo, el mono llegó a la ciudad ¡Oh no! ¡Es Jay! Se acercó a la madriguera de la serpiente y le llamó ¡Ey! ¡Serpiente! ¡Serpiente, sal! La serpiente salió de su madriguera ¡Es Jay! ¡Está en problemas! ¡Necesitamos encontrar una manera de ayudarlo! Sí, una forma. Gracias por contármelo. La serpiente fue a ver a su hermana, que en realidad era una maga. Entonces le contó toda la historia y ella inmediatamente aceptó ayudarles. Toma, dale esto al hombre cuando tengas la oportunidad. Yo encantaré a la bella princesa y asegúrate de decirle al viajero que la única forma de despertar a la princesa es hacerla oler esta hoja. ¿De acuerdo? La maga se fue y lanzó un hechizo sobre la princesa que cayó en un profundo sueño. La serpiente entró en la celda de la prisión donde se encontraban Jay y Rasky y les contó todo el plan. Toma esta hoja y cuando te llamen a la habitación de la princesa, deja que coma un poco de ella y revivirá de nuevo. Al día siguiente, el rey y su ministro tuvieron un acalorado debate sobre las formas de revivir a la princesa Majestad, todos los médicos y ermitaños han hecho todo lo posible para despertar a la princesa Pero todo ha sido en vano, nada ha funcionado Llama al mago, él tendrá una respuesta ¿Al mago? Pero no hay ningún mago en esta ciudad Pues una bruja Lo que sea, pero encuentra uno ahora mismo En ese momento, el suelo tembló Y entre una nube de humo, una bruja apareció ante el rey ¿Alguien ha llamado a una bruja? ¿Eh? ¡Guardias! Yo sé, una manera de revivir a la princesa Espera, por favor, dinosla. El único que puede romper el encanto y salvar a la princesa es el que fue encarcelado injustamente. Muy bien, traed aquí al prisionero. Jay fue llevado de inmediato a la habitación de la princesa. Él le hizo oler la hoja y muy pronto aquel aroma le devolvió la conciencia. Oh, mi pequeño ángel. Gracias, amigo mío. Ha salvado a mi hija. Pero dime, si no robaste el collar, ¿cómo lo conseguiste? Jay se lo contó todo al rey, y este le recompensó por salvar a la princesa. Y como castigo por dar una información falsa y por no ayudar a Jay a cambio de salvarle la vida, el rey ordenó que el joyero Rorkan fuera encarcelado. ¿Qué? Eh, ¡No! De esta forma Rorcan aprendió una lección muy importante, que uno siempre debe estar agradecido a alguien que le ayuda y debe devolverle el favor en lugar de ser codicioso y egoísta.